Los y las trabajadoras del Palacio Escoalduna comenzaron el mes pasado una huelga indefinida en defensa de unas condiciones de trabajo dignas. Para conocer de primera mano los detalles tenemos al otro lado del teléfono a Maite Leicegui. Eh, muy buenas, Maite. Papá, Arzaleón. Maite, hablas en representación de las 45 personas subcontratadas por Eulen que trabajan en el Palacio Escoalduna. Cuéntanos un poco cuál es su trabajo y qué, qué tipo de empresa es Eulen. Yo trabajo en el sindicato EULA ...y soy la persona con la que el colectivo ha decidido eh, organizarse y dignificar sus condiciones. Eh, las, y los trabajadores de en Euskalduna en el mes de, de julio se acercan hasta el sindicato ELA... ...y nos plantean cuál es la situación de precariedad en la que llevan 15 años que es el tiempo que llevan aproximadamente prestando el servicio eh, auxiliar al Palacio Euskalduna, y viendo de dónde partíamos, pues desde ELA lo que hacemos eh, es comenzar a mirar jurica, jurídicamente qué posibilidades había y se opta por ir a una negociación propia de centro. Y, bueno, pues aquí lo que podríamos decir es que esta gente estaba en una absoluta precariedad y está. Y, bueno, pues iniciamos eh, un, un recorrido donde se ponen en común cuáles son las cosas que se tendrían que mejorar, tanto en lo social como en lo salarial, y le damos forma a una plataforma reivindicativa. Y de ahí eh, convocamos a la empresa Eulen e iniciamos la negociación. Eh, tras varias reuniones lo que vemos es que Eulen no está en la disponibilidad de ofrecernos lo que se necesita para poder dignificar estas condiciones y llegamos a un momento donde se decide ir a una convocatoria de huelga indefinida y en ese punto nos encontramos 15 días después de haberla iniciado. Uh -huh. Eh, cuéntanos un poco más acerca de las condiciones en las que se encontraban, porque bueno, eh, se habla de un alto eh, nivel no de temporalidad, se habla también de unas jornadas eh, laborales pues eh, excesivas, excesivamente largas, ¿no? Sí, bueno, eh, aquí había un problema eh, de partida eh, que estamos a ver si conseguimos eh, darle solución y es en lo organizativo. Esta plantilla de Eulen trabajaba con eh, planning o calendario semanal, es decir, que de un viernes eh, sabía cómo iba a ser su vida los siete días siguientes y esto lo que hace es el no poder organizar nada en, lo, en la conciliación Y, bueno, pues una, una un auténtico desajuste con respecto a, a también eh, cómo organizarte en lo económico, ¿no?, porque no sabes cuánto tiempo vas a trabajar ni cuánto vas a cobrar. Aquí hay que decir que el, el número mayoritario de la plantilla es eventual. Estamos hablando de 45 personas donde desde el, plo, el propio pliego de, de condiciones la adjudicación que se hace por parte de los calduna distingue dos tipos de plantilla la plantilla del equipo fijo que le llaman que hoy son 11 personas pero de 11 a 45 es personal eventual eso quiere decir que tienen disponibilidad absoluta todo el día mirando el móvil a ver qué hay en la cartelera de, de los calduna para ver si les llaman o no les llaman. Y bueno, pues esto es lo, lo primero que, que abordamos. De hecho, bueno, una de las reivindicaciones que ha realizado el colectivo es eh, un un egutei eh, sí. mesale me en euskera, un calendario, ¿no? anual. Sí, sí, sí, sí, es lo primero que hemos puesto encima de la mesa. No puede ser. Digo, es algo que ...todas y todos tenemos derecho... ...cuando empezamos a trabajar en cualquier lugar... no ...un calen, un calendario laboral... ...donde saber desde un enero hasta un diciembre... ...yo qué, qué voy a hacer eh, en el ámbito... ¿no? ...donde estoy trabajando... ...y bueno, pues podemos hablar también... ...de, de una precariedad en lo salarial... Eh, ...aquí estamos hablando de salarios... Eh, eh, ...de base de 700 euros donde luego se puede disfrazar la lo que es el salario con una eh, prorata de pagas y unos pluses por hacer nocturno y por hacer festivo, no tenían ni tienen antigüedad. Estamos hablando mmm, de 15 años donde mmm, esta gente... Así que tiene que presentar un currículum cada vez que se da una nueva adjudicación porque Euskal Dona le da mucha importancia a la experiencia del personal que va a prestar los servicios y luego eso no se reconoce. ¿15 años en esta situación? Me eh, estás diciendo que llevan estas personas. 15, sí, aproximadamente eh, sí, 15 años, que es el tiempo que lleva la empresa también prestando este servicio en varios contratos que se han ido encadenando porque las adjudicaciones pues se las han concedido a esta empresa. Luego también tenía tenemos eh, eh, los cruces de tunicidad de nocturnidad mmm, jornadas mmm, donde bueno pues tenemos podemos contar eh, últimas eh, situaciones de hacer 17 horas seguidas o terminar a la una porque es cuando se ha terminado de hacer el desmontaje de, de un evento pero a las siete de la mañana volvemos porque tenemos que volver a montar el siguiente Bueno, son una serie de, de de condiciones que bueno, pues que consideramos que que este colectivo se merece dignificarlas y además estamos hablando de que en el Euskalduna hay personal de primera categoría y personal de segunda, porque Euskalduna tiene su plantilla, son aproximadamente 20 personas. Y que dependen de diputación, si no me equivoco. Dependen, sí, sí, no tiene nada que ver las condiciones que tienen. Y luego el personal mayoritario está en la subcontrata, ¿no? como siempre ocurre. Y uh -huh. el recorrido que esta gente ha hecho hasta decidir que hasta aquí hemos llegado, creo que es a lo que más valor le tenemos que dar, porque llevaban tiempo queriendo ¿no? eh, organizarse y hoy están en un punto donde la satisfacción que... Que, que en, en haber en, en haberse juntado y en haberse organizado pues hacer que, que hoy la gente bueno pues esté fuerte y ...y, y esté con disposición a, a conseguir lo que lo que quiere ¿no? qué tipo de acciones eh, se han venido realizando hasta ahora eh, hemos hecho presencia desde el principio ahora mismo está Porque además ha coincidido con navidades y, sí, bueno. un, uh -huh. ha habido una cartelera bastante apretada Eh, hacemos presencia todos los días. En este momento estamos concentrados y concentradas, pues porque esta tarde hay concierto de chistus y además coincide con la salida de una asamblea que se organiza ...por parte de Laura Alcucha a sus eh, socios... ...y bueno pues se da la situación de que hay mucho movimiento... ...en este momento en Palacio... ...aprovechamos para estar concentrados... ...con nuestras pancartas, con nuestras reivindicaciones... ...y también lo que hacemos es entregar una hoja informativa... Mm, de, ...del por qué estamos eh, allí... que la gente sea consciente de, de cuál es la situación. Uh -huh. ¿Se ha venido respetando el derecho a la huelga? Pues no, desde el principio... El comité de huelga eh, va todos los días a ver quiénes eh, están realizando sus funciones y son numerosas las denuncias que hemos registrado en inspección. En un primer momento eh, se hacía la cobertura eh, con el propio personal de Euskalduna, pero a medida que iba pasando la, los días era necesario el eh, que más eh, personas tuvieran que realizar los trabajos que tendrían que estar haciendo el personal de la huelga, que está de, en huelga y ahí hasta empresas que han venido de Madrid eh, con unas condiciones que nos han comentado muy buenas a hacer el trabajo de, de, de la gente que está en huelga. Esto lo consideramos muy grave porque se está vulnerando el derecho a la huelga de las personas que, que están reivindicando sus mejoras en sus condiciones y estamos a la espera de que Inspección eh, dicte una, una resolución. Bueno, habías comentado que, que bueno... Mm, se vienen realizando varias eh, reuniones, que existe por lo menos eh, el diálogo, pero ¿en qué situación se encuentra ahora mismo pues esta huelga en el Palacio Escalduna? Mm, comunicación ha habido desde el principio. Eh, llevamos eh, varias reuniones con la empresa Eulen eh, y hoy podemos decir que, que para llegar a un acuerdo se varias circunstancias. La primera es equiparar eh, las categorías, porque aquí hablamos de salarios precarios, pero también hay muchas diferencias entre unas categorías y otras. Eh, y hablamos también eh, de, de que en todo lo, lo social haya un avance ¿no? en el calendario laboral reconocimiento de antigüedad eh, bueno pues lo que es lo que pedimos en, en nuestra plataforma reivindicativa eh, estamos en espera en este momento de que la, la empresa eulen Eh, nos proponga hacer una reunión y a ver si somos capaces de ir avanzando. Lo que sí que tengo que decir de parte del colectivo de trabajadores y trabajadoras es que hasta que no se eh, ofrezca lo que se está reivindicando, vamos a continuar en huelga. <risa> Bueno, desde el gobierno y la patronal muchas veces habla de, de las ventajas que trae el turismo, ¿no? y se suele recalgar, pues, recalcar la cantidad de puestos de trabajo que trae consigo, se, eh, sin embargo, pues no se suele hablar igual de la calidad de estos puestos de trabajo, ¿no? y resulta muy significativo también que en eh, tres de los buques insignia de, de, del turismo en Bilbao, como son el Guggenheim, como es el Bellas Artes y ahora el Euskalduna, pues se vengan denunciando unas situaciones eh, laborales de absoluta precariedad, Como es la que nos estás comentando ahora Maite sí. eh, Aquí lo que hay que decir es que detrás de la purpurina Se ven otras cosas Y que nuestra diputación y nuestras instituciones Son conscientes de lo que hay Está claro, porque quien lo contrata son esos organismos Lo que necesitan es que les digamos Que la parte social también sabemos ...y cómo está esa gente. y Yo creo que es algo que tenemos que empezar a, a hacer, ¿no? A poner Quizás se el... a exigir a la Diputación que la que gente que está, está trabajando en, en una de sus instalaciones... estén en condiciones aceptables, ¿no? Exactamente. La responsabilidad de quién parte. ¿Quién hace un pliego de condiciones y quién dota un presupuesto sabiendo la partida económica... ...que va a los salarios o a las condiciones laborales? Eso es así, y nos ocurre ¿no? no ahora en el Euskalduna, esto está ocurriendo en todo lo que depende de lo público. Eh, quien más precio bajo oferta es quien se queda con la adjudicación. Normalmente las adjudicaciones serán un 60% en precio y un 40% en el resto de condiciones. Entonces esto ya dice mucho del tipo de empleo que quieren crear en, el, en este país. Uh -huh. Bueno, para ir terminando, pues no sé si tenéis eh, a, a corto plazo o eh, hacia futuro alguna otra opción sobre la que quieras hablarnos o añadir alguna convocatoria. Con respecto a Euskalduna, uh -huh. eh, le, los eventos siguen dándose. En concreto, mañana eh, y pasado, el día 11 y el 12, eh, hay eh, concierto de la Orquesta Sinfónica, ...para que eh, lo que es la acústica de esta orquesta eh, sea de calidad... para el, eh, ...se necesita un montaje de una concha acústica... ...y este montaje lo hace el personal de Eulen... ...y nos, hoy nos estamos encontrando que... ...bueno, pues es posible que esos conciertos que se den mañana y pasado... ...sean sin esas instalaciones, porque el personal está fuera... Y, y bueno pues a mí me consta que, que va a haber problemas para que se realice ese montaje entonces bueno pues eh, estos son las consecuencias que se pueden tener de, de no querer solucionar el conflicto y de no querer dar lo que esta gente eh, eh, a esta gente le corresponde aquí no estamos pidiendo nada que no tengan derecho a, a, a tenerlo eh O sea, eso que quede claro, o sea, estamos hablando de de un colectivo que lleva 15 años con salarios congelados, con una precariedad absoluta, en muchos casos eh, se te incumpliendo la normativa en prevención de riesgos. Estamos hablando de cosas eh, de mucho calado. Y además también con el recordratorio ¿no? de lo que acabamos de hablar de, de, de quién depende este colectivo no habrá una subcontrata pero la responsabilidad y, y, y no la decisión de cómo contratar a este colectivo es de, es del organismo que, que lo ...de quién depende, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues eh, Maite Lizeri del sindicato ELA... Eh, ...muchas gracias por darnos esta información... ...y la gente, bueno, las personas que nos están escuchando... ...ahora mismo, pues... ...por lo menos eh, están al tanto de lo que está sucediendo... ...ya están en su mano si quieren eh, acudir a, a esos eventos... Que, ...que tengan lugar en el Palacio de Uscalduna... ...por lo menos, eh, pues saben lo que va a suceder... Eh, ...lo que está sucediendo ahí... Uh, dependerá de, de ellas eh, acudir o, o en qué condiciones. Muchas gracias, eh, Maite, y, y seguiremos eh, estando atentas a, a lo que suceda. Vale, es que ricasco, ¿eh? Es que ricasco, agur. Agur, grate.